Isaías capítulo 19 Profecía sobre Egipto He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios. Y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo. Y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entraré a Egipto en manos de señor duro, Y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, Y toda c e m e n t e r a del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que echan a n z u e l o en el río. Y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos. Porque todas sus redes serán rotas. Y se entristecerán Todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de s o á n El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón: Yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora, O te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de s o á n Se han engañado los príncipes de m e m p h i s Engañaron a Egipto los que son piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él. E hicieron errar a Egipto en toda su obra. Como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Jurá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de Elia se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre a q u e l En aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de e r e z En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová. Junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y Él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, Y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y le será clemente y lo sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, Bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad.